A Marcelo, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto hablar con vos y con tu audiencia. Gracias, Marcelo, gracias por atendernos, además, por brindarnos unos minutos de esta mañana bárbara que hay en la Pampa, pero bueno, una Pampa eh, no sé si nos hacía falta a los pampeanos y a las Pampeanas, Marcelo, este, enterarnos de los números. Lo cierto es porque todos percibimos un poco cómo está de golpeado el mundo del trabajo. Lo cierto es que se conocieron las cifras ah. del índice de la desocupación en el país y volvimos a aparecer en las noticias por este dato lamentable. Sí, bueno, mira, nosotros eh, lo veníamos diciendo, venimos trabajando sobre una coyuntura muy difícil, sobre todo cuando vos tomas como referencia el conglomerado Santa Rosa-Toay, porque es un conglomerado que está o que basa su sistema productivo y laboral en servicio, en comercio, y bueno, eso hace que eh, las políticas nacionales hayan ido afectando todo esta, eh, este sistema, y nosotros nunca... nunca Eh, digamos, no nos toma por sorpresa lo que venimos trabajando y no es que nosotros pongamos en tela de juicio el resultado de esta encuesta lo que nosotros creemos que hubo una intencionalidad y un manejo metodológico en la toma de datos no es lo mismo tomar 100 familias al azar que tomar 20 al azar y, 70, y 80 familias direccionar nosotros sufrimos hace dos meses eh, la lamentable noticia de que cerró calzar y eso impacta, lo que sí Vuelvo a repetir, si nos quedamos en a ver si esto está bien o está mal, nos iríamos del horizonte, y el horizonte es que tenemos una fotografía en la que tenemos que trabajar arduamente, donde tenemos que empezar a generar mecanismos más eh, agudos para enfrentar este, esta crisis económica que vivimos en, en el país. Muy bien, Marcelo. En este sentido, la provincia, por supuesto, todos sabemos que está llevando adelante un trabajo este, con un organigrama ajustando la cuestión económica, pero parece también que este, este ir a contramano del gobierno no es nada más pararse y decir, oh, bueno, no estoy de acuerdo con esto y con lo otro, sino que hay que generar justamente políticas que reciban a la, a, la, a la gente que está buscando empleo y que además le puede dar su capacidad de trabajo a la provincia en distintos frentes. En este sentido, la provincia este año contó con la apertura de, de posibilidades laborales, este, como para mencionar alguna, digo, porque hay nuevos frentes en la economía pampeana. Por ejemplo, estamos siguiendo la producción petrolera en la provincia. Hay de parte de la provincia. Este, algunos números alentadores para mostrar, porque entendemos lo del de amañamiento de la, de la estadística también. ¿eh? Nosotros, a ver, desde la provincia de La Pampa, desde el 10 de diciembre del 2015, el gobernador tomó como política activa hacer una fuerte apuesta en lo que, era, en lo que es la producción, y para eso se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial con una política de fuerte apoyo al microemprendedor, Desde el Ministerio de la Producción se ha hecho un fuerte apoyo crediticio a los sectores agrícolas, industriales, comerciales, pero además se generó una articulación y una vinculación del Banco de la Pampa eh, con todas estas políticas. Y además eh, nuestros indicadores económicos de la actividad no decrecen, sino que por lo contrario por eso nosotros entendemos que esta crisis afecta al sector digamos, el conglomerado Santa Rosa todo por las particularidades que tiene pero cuando vos recorres la provincia y ves los emprendedores cuando una feria del, que, que organiza el gobierno eh, vos ves más de 300 emprendedores que van creciendo que se van eh, ayornando que están en la plataforma de lanzamiento del sistema formal son políticas activas ahora bien, ahora bien, vos podés aportar o apostar al desarrollo de todos estos emprendimientos y el apoyo a los industriales y a los comerciales Pero si el consumo no repunta, si las tarifas y la inflación sigue siendo mella eh, y, y los ingresos de los, de, de, de los empresarios eh, decrecen y las deudas crecen, es muy difícil eh, eh, tratar de romper esa lógica. Me parece que el Gobierno Nacional ha llevado con este ajuste, con el, la, la posibilidad de secar el mercado de dinero a una situación eh, de crisis y lo que más me asusta es estos Grandes economistas nacionales dicen que recién estamos ingresando. Si hoy los argentinos recién estamos ingresando a una crisis, me imagino cuando ya estemos adentro. Hablan ya directamente, Marcelo, de la recesión, otros hablan de la estanflación. Hablamos... Es, es que estamos en un periodo de estanflación. La, la industria cayó 7.2. Un... Hay un proceso inflacionario que es claro, 47% para un año. O sea, es el peor de los mundos. O sea, inflación... Con, con estancamiento, digamos. No sé qué más eh, se puede pedir para configurar la tormenta perfecta sobre el sistema productivo de la República Argentina. Y por otra parte, yo tengo contacto diario con todos los funcionarios del área laboral del país, por afinidad política con los peronistas, pero también por afinidad la, laboral y de, y de ejercicio con Neuquén, con, con distintas eh, provincias, y te, te repito... La situación no es una situación excluyente y exclusiva de la provincia de La Pampa. Eh, es una situación a nivel eh, nacional donde eh, la obra pública nacional se ha paralizado por completo en todo el país. Vos te imaginás que cuando el GERI, que es el instituto que nos marca los números de ocupados y, y, y desocupados de la construcción, nos dice que en La Pampa hay 3.000 compañeros de la construcción que, que, que se quedaron sin trabajo, los números te cierran clarito, porque cuando vos tenés 1.000 viviendas, cuando tenés las obras públicas funcionando, eso se absorbe, al irse a la obra pública, quien estaba en las changas vuelve a tener esa changa, si no todo se achica. De, definitivamente, Marcelo, es una situación este, más que compleja porque además uno estaba pensando no hace demasiado tiempo en que se podría asistir a un programa de gobierno de crecimiento, no, de evitar las emergencias y andar poniendo parches, pero parece que cambiamos cambiamos con todo. En este sentido Marcelo, eh, asistimos a la entrada del último año de la gestión del gobierno nacional también, o sea, se da esto en todas las provincias, pero este, ¿cuál es la perspectiva? Digo porque lo marcaste recién está la entaflación, están los números este, en rojo verdaderamente y la preocupación de las familias en La Pampa, por supuesto pasa por mantener el trabajo, por conseguir el trabajo Justamente el consumo no es uno de los índices que, que nos vaya a, a volver a acompañar o que esté a favor, digamos, de, de la recuperación de alguna fuente laboral como de las este, que sabemos que se vienen diluyendo. Hablo de los empleos de comercio, justamente, y esto de todo parece cuesta arriba, pero el año que viene, ¿cómo va a ser en La Pampa? Eh, y te pregunto puntualmente, porque la, la provincia parece querer acompañar al laburante por el, el despliegue que ha hecho este de, de, de efectivo en las negociaciones paritarias y con el bono, no solo para el sector activo, sino también para los pasivos. ¿Cómo va a ser el año que viene, Marcelo? ¿Va a ser Mirá, complicadísimo tenemos... para la provincia o no? Mirá, no, no va a ser complicadísimo para la provincia, va a ser complicado para los argentinos. Ahora bien, eh, lo dijiste muy gráficamente y, y para no redundar, cuando nosotros nos sentamos con los trabajadores estatales a, a generar las discusiones salariales, tenemos por Norte también que ese salario derrama eh, en, en ciudades como, como Pico, como Santa Rosa, lo que nosotros tenemos la esperanza. Quizás no sea un año donde las fiestas eh, hagan que los comerciantes eh, eh, salgan fortalecidos, pero lo que esperamos es que tengan la esperanza que en el 2019 todo va a cambiar y vamos a volver al país de no hace mucho tiempo, donde el consumo era el motor. Ahora es muy difícil eh, analizar políticas públicas Eh, sectoriales de la provincia de La Pampa cuando lo que vemos que a nivel nacional el, el trabajador dejó de ser el sujeto central de las políticas públicas para pasar a ser un excluido, o sea, digamos acá se está mirando mucho más Otro tipo de inversiones y de ganancias, como la timba financiera, como las que todos ya sabemos, y se ha perdido de vista la necesidad que tiene un país estructuralmente como el nuestro, de que las pymes se fortalezcan, de que las pymes tomen mano de obra, de que las PYMAS tengan esperanza de la inversión, y eso no se ve al corto plazo. Pero bueno, te vuelvo a repetir, el gobierno de la provincia de La Pampa, con las herramientas que tenemos disponibles, el gobernador siempre las puso... Eh, sobre la mesa para ver cómo avanzamos hacia ese camino que nos libere de esta pesadilla. Porque coincido con vos, nadie esperaba que en dos años las condiciones del país iban a estar cuando estaba todo dado para pegar el despegue, para hacer el despegue definitivo como país en el contexto internacional. Muy bien, muy bien. Vamos a estar asistiendo entonces, Marcelo. A la, vamos a estar esperando y haciendo fuerza para que la provincia además tenga una inserción en esa Argentina que queremos de vuelta, la queremos productiva y la queremos bien. El, la provincia tiene varios programas en marcha. El acompañamiento a las, a las, a las micropymes o a los emprendedores eh, se ha visto por aquí por allá, y hay este, su, supuestamente, hay suficiente efectivo en la caja de la provincia para atenderlos a todos? No, el, el presupuesto siempre es un coset, por eso lo que acá hay que tener, lo que tenemos los pampeanos un gobernador decidido y que sape las necesidades que tiene, eh, digamos, su población en determinado momento. Y ahí tenés, porque hoy podemos mostrarle al país que hemos tenido una Eh, eh, una oferta salarial del 44.2 en todo el año que estamos afrontando un, un eh, que afrontando no que estamos ante la posibilidad de un bono de 10 mil pesos que no hubo ajuste que no hubo achicamiento sobre todo por el lado de los trabajadores y eso creo que también nos ha permitido mantener niveles ahora bien estamos entrando al 2019 un año clave la democracia entre todas las virtudes que nos entrega a los ciudadanos es la del voto Y este tiene que ser un voto muy pensado porque no hay perspectivas de que el mundo del país de la maravilla que nos vendieron sea posible con estas decisiones que está tomando el gobierno nacional. Así que yo, vuelvo a decir, creo en la gente, creo en el votante, creo en la democracia y me parece que hay una buena oportunidad para empezar a cambiar el rumbo. Perfecto, Marcelo, perfecto. Mañana entonces los empleados estatales y las empleadas estatales van a estar pudiendo cobrar con normalidad en la provincia de La Pampa, ¿no? Sí, 10 días antes de, del final del mes los trabajadores y teniendo en cuenta lo, que, lo caro que son para los sentimientos de todos los ciudadanos de esta época, van a tener depositados su salario. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. El agradecido siempre soy yo y si no volvemos a hablar, felicidades y un mensaje de esperanza que el 2019 en La Pampa va a ser mucho mejor. Muy bien, para el otro lado va la misma, la misma intención. Gracias Marcelo Pedonta. Gracias, Gracias a vos. Ahí estábamos hablando con el subsecretario de Trabajo